Se viene, se viene el primer festival cervecero y gastronómico de La Prida, FENE, este próximo fin de semana, sábado 20 y domingo 21. Eh, bueno, organizado, como bien vos decías, por 7414 y Rana. Es una idea que con Juan habíamos hablado hace bastante, después vino la pandemia y como que la borramos un poco de, de, de nuestras cabezas, obviamente, por, por, razones, por razones lógicas. Y bueno, después cuando... Se fue dando de a poco esta apertura que estamos viviendo ahora, por suerte. Eh, dijimos, bueno, reflotemos esta idea, este, empezamos con, con a, a armar todo el proyecto, nos reunimos con gente del municipio, bueno, se, se nos dieron la, la venia para hacerlo y bueno, ahora estamos a, a, a días nada más de, de, de que se haga realidad este primer festival cervecero y gastronómico. Eh, ...que bueno, es una... queremos que sea un paseo atractivo eh, para la gente... ...donde va a haber muchísimas opciones de cerveza artesanal, eh, de, de muchísimas opciones gastronómicas... ...pero también eh, queremos que sirva para apuntalar y para darle un impulso a la industria cervecera artesanal local...